Hola, buen día, Facundo. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Eh, queríamos consultarte sobre las cuestiones políticas, sociales, económicas que están ocurriendo cuando se acerca este fin del primer semestre, por lo menos contado desde el 10 de diciembre pasado, y los dirigentes políticos se permiten ahora, quizá, decir en público aquello que hasta con lo que hasta ahora eran un poco prudentes. ¿Cómo ves la situación del país, la realidad provincial también? Sí, yo creo que ya ahora es un tiempo prudencial como para, bueno, emitir una opinión eh, acerca de, de, de nuestra realidad, al menos desde la, la óptica de uno, ya teniendo cinco meses, casi seis meses este, de gestión, ya se puede decir que eh, cualquier gobierno se adaptó ya a lo suyo, ya pasó el proceso de encantamiento de quienes eh, acompañaron con su voto y eh, el, el proceso de, de bronca de quienes no, y ya empieza entonces a hacerse un análisis más reflexivo, eh, cualquiera sea si sido el destino de, de, de, del voto de cada ciudadano argentino, ya es un momento de reflexión acerca de cuál es el presente y donde ya la gente mira que ya son resultados de decisiones de este gobierno, porque al principio también siempre se habla de, la, de las herencias para lo bueno, también para lo malo, pero lo no cierto es que hoy ya es una etapa donde este presente tiene que ver ya con las decisiones de este gobierno. Eh, yo particularmente, ¿qué es lo que noto? Noto que se está atravesando un momento muy, muy difícil, sumamente difícil, donde eh, se han tomado decisiones que en nombre del sinceramiento de la economía eh, faltaron sincerar variables. Cuando hablo de sincerar no es otra cosa que eh, aclarar eh, situaciones, entonces se plantea en un concepto liberal, se plantea que el sinceramiento es dejar que los precios de los servicios y de los productos eh, hablando de servicios y en relación a las tarifas los precios se relacionan con el costo de producción en el mercado pero también es verdad que no se analizó la capacidad de pago de la gente de las pymes de, de la industria eh, de las instituciones intermedias, o sea, se sinceró en cuanto a pretender que el precio que paguen los usuarios sea equivalente al costo más la utilidad de las empresas y no se tuvo en cuenta en este sinceramiento que la capacidad de pago, el bolsillo que tenía cada uno de los argentinos, no estaba en condiciones de afrontar semejante ajuste, por ejemplo. Por otro lado, noto que eh, se quiere combatir la inflación, la inflación entendiéndola como el aumento generalizado de los precios de todos los bienes y también los servicios, se apunta que hay, es lo que hay que bajar y... Para bajarla han tomado medidas que generaron una notable recesión, una notable pérdida de la actividad económica al punto tal de los desempleos, al punto tal de, de achicar eh, la actividad de muchas pequeñas empresas, eh, riesgos de, de los hoteles como estamos viendo, riesgo de, de las panaderías, riesgos de todo tipo en cuanto a la continuidad de las empresas existentes. Entonces, el resultado que uno está viendo es un cóctel complicado. Uh -huh. Por otro lado, ¿qué es lo que noto? Que se tomaron decisiones muy rápidas para quitar retenciones, como por ejemplo las minerías, de sacar el 5% a las minerías, significa, y esto lo digo porque es una información que he bajado por internet estos días, significa una disminución para el, de plata para el, el gobierno nacional, ...de 220 mil millones de dólares... ...dólares... Uh -huh. ...en el eh, año... ¿no? Sí. ...en el año... ...ahora, ¿por qué tanto apuro para sacarle a este sector... ...que son empresas... Eh, ...internacionales... ...corporaciones internacionales... ...muy sólidas económicamente... ...que tiene tanta tecnología... ...que no genera mucho empleo... que lo único que hacen ahora es pagar... ...el bien que se llevan... ...que no es otra cosa que el, que el oro... ...que el cobre que los minerales preciosos que tiene la Argentina, que no son renovables, lo pagan nada más y no dejan un impuesto en la Argentina. Y, por otro lado, con esa plata pudieron haber atenuado el impacto tan fuerte de las tarifas. Vos decís, bueno, las, las tenemos que ajustar gradualmente. La capacidad de pago de la gente no lo puede soportar así, con un ajuste tan de golpe. Entonces ajustemos de a poquito, la plata que deja de entrar porque el ajuste sería menor en cuanto a las tarifas, la ponemos de la plata de las retenciones de la minera. Claro, que ya estaban y que, y, y que además no era un reclamo sectorial, ni, ni siquiera me parece que era un reclamo sectorial. Eh, además, apareció, riqueza, como, apareció como una dádiva repentina del gobierno a ese sector, ¿no? Exactamente, que es en realidad una situación de entrega del país. Y Facundo, ¿y cuál crees que es en ese contexto el papel del peronismo? Lo pregunto porque hay sectores del justicialismo que están más dispuestos al pacto, a la negociación, a, a comprender que había cosas que no se hacían y hay que hacer, y otros que se este, alinean en un sector más opositor y marchan y convocan a la calle. ¿En qué, de, ¿De qué lado te sentís más este, parte o representado? Es muy buena la pregunta, muy profunda la pregunta. Eh... El justicialismo, como es sabido por todos, es un movimiento, el Movimiento Nacional Justicialista, y dentro de este movimiento eh, hay un, un tránsito tanto de un pensamiento más liberal como un pensamiento más de izquierdo, o sea, un pensamiento en donde eh, cuál es el rol del Estado, si interviene más en la economía o interviene menos en la economía para atenuar las diferencias que se puedan generar si lo dejamos al libre mercado. Eh, yo particularmente que estoy notando hoy, que el partido justicialista se tiene que organizar para hacer oposición, porque de hecho era gobierno, más allá de que algunos hablan del kirchnerismo, del no kirchnerismo, lo cierto que es sabido por todo que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner eh, son justicialistas y que después, eh, bueno, armaron el frente para la victoria como herramienta política para una campaña electoral. Pero lo cierto que eh, es, es de, de base peronista. Hoy tiene que ser oposición el partido justicialista, se tiene que preparar para eso una oposición que tiene que ser eh, una oposición racional, una oposición que acompañe lo que está bien, pero que marque las diferencias cuando hay modelos en cuestión. Acá hay un modelo bien diferente. Acá está un modelo liberal, un modelo donde las reglas del mercado son las que van a preponderar, tratar de que los salarios no sean lo suficientemente altos como para vivir con dignidad. De hecho, González Fraga lo dijo el otro día. Sí, sí. Un empleado no puede estar pensando en ahorrar en un viaje por año, en comprarse una moto, un auto y cambiar el celular. A ver, si eso no es más que el pensamiento de este sector de, de, de lo que se está gobernando hoy... Eh, Entonces las personas son engranajes de un sistema salvaje capitalista para ellos. Y las personas tienen que ser la esencia del esfuerzo de cualquier gobierno, porque vivimos desde que nacimos 70 años, 75 años en promedio, y no es para ser esclavos de un sistema. Tenemos que vivir con dignidad y, y ¿por qué no? Tener la expectativa de que eh, el futuro siempre va a ser mejor, y ¿por qué no pensar en crecer y que tus hijos estudien y poder... ¿Por qué no tener una casita, un auto y descansar al menos 10 días en el año? Entonces, estas cuestiones que se discuten son dos modelos distintos, que superan hasta los partidos políticos. Aquí tenemos un, un, un planteo neoliberal, donde la economía es la que manda, los sectores de poder son dominantes, hacen que el esfuerzo de los trabajadores y la clase media sean las extraordinarias ganancias de un grupo minúsculo que que domina, no solo el país, sino es un pensamiento internacional este, instalado en todos lados. Y lo que pensamos, como en, el, como en el caso mío y otros tantos, que son muchos, que el modelo educativo que aunque había que corregir, por supuesto el, el gobierno que hemos tenido estos últimos, últimos 12 años, indudablemente había muchas cosas que ir corrigiendo, Pero lo que sí se podía notar, que se podía ir pagando la deuda externa, se podía ir igualmente generando empleo, que hasta pudimos estar en ciencia y tecnología, hasta tener un satélite argentino en el universo, que sabemos que con un satélite la soberanía se garantiza porque hoy las comunicaciones son instantáneas vía satélite, y que el que maneja el espacio es el que empieza a tener el poder por la información que tiene, por la forma en comunicarse, por las imágenes, ¿o no es así? Sí, sí. Bueno, bueno, nosotros todo eso, Argentina lo empezaba a tener. Hoy ya se vendió a Francia, ya le dieron el monopolio de uso al Grupo Clarín, o sea, hay un montón de aspectos que vuelven a las grandes concentraciones. Hago este planteo para llegar a, a la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es el rol del peronismo hoy? Para mí tiene que ser un rol de oposición, un, una oposición seria, una oposición que marque realmente su línea de pensamiento, pero el tema que estamos teniendo acá es que eh, lo urgente se antepone a lo importante. ¿Qué quiero decir con esto? Los problemas que tiene hoy la Argentina, que se agravaron a mi entender con las decisiones de este gobierno, hace que nuestros gobernadores y los representantes de, de, de los distintos pueblos y sectores, muchas veces tengan que negociar con el presidente porque el federalismo argentino es perverso y la caja manda. Muchas veces tu idea de fondo la, la negociás para salvar situaciones de presente. Y nuestro partido, el partido justicialista hoy, a nivel nacional, si prestas atención, está compuesto en sus máximas, eh, la, la mayor cantidad de, de sus referentes, o son gobernadores, o son intendentes eh, de las distintas provincias del país. Esta situación hace que se pueda plantear una situación de oposición, sí, pero en algún punto tenés que negociar con el presidente si vos querés que la plata llegue a tu provincia para resolver problemas del presente. Sí. Entonces la oposición se tiene que entablar moderadamente, pero a veces, y esto es lamentable, tenés que negociar cuestiones relegando tu cuestión ideológica porque necesitas tener el dinero para resolver problemas del presente. No sé si fui claro. Sí, está claro. Es, es, está claro es y eso que... no es otra cosa que el federalismo, para redondear la cuestión. Mm. Acá el federalismo no existe en la Argentina. Es una gran mentira escrita muy bien en las leyes, la constitución y todas las leyes. El federalismo, si no hay independencia económica en las provincias y en los municipios, es una gran falsedad. Uh -huh. Y qué pasa? Eh, cualquiera que vaya a plantearle a quien tiene la caja con el dinero le vaya a plantear situaciones eh, ideológicas, como por ejemplo el pago de la deuda externa a los fondos buitres. Sí, sí, está, está claro es el toma y daca que venimos viendo y que existió además, este, históricamente, históricamente, porque, históricamente porque en cualquier gobierno nacional. Total, cualquiera es el color político. En la perversidad de un sistema federal donde la caja manda en función a la voluntad política, estás mejor vinculado conmigo o, o más distante conmigo, cuando hablo el, conmigo es el presidente, y te mando plata o no te mando plata. Entonces, ¿qué ocurre entre estas situaciones? Muchas veces, lamentablemente, las cuestiones de las convicciones y demás van, en, van a un segundo plano porque las necesidades del dinero te obligan a negociar cosas que aunque sea reganadiente las haces. Bien. Y eso es lo que creo que tenemos que empezar a cambiar la cuestión de fondo, empezar a decir, empezar a plantear y en de última, en términos de fuerzas políticas y manifestaciones fuertes, manifestar de que acá no es si por tener la plata mandás, mandás y nos convencés con los mensajes claros, con resultados positivos, que la gente empiece a tener realmente una calidad de vida distinta. Es una discusión muy de fondo esto también, ¿no? Seguro. Eh, Facundo, te consulto sobre otro tema. Creo que no, no has hablado públicamente, no has dado una respuesta. En algún momento la, tu sucesora en la municipalidad de Realicó Roxana Lercari, hizo una denuncia vinculada con los números de la coparticipación. Según, uh -huh. según el planteo que ella hizo, eh, se inflaban los números eh, de la recaudación por tasas. Eh, sí. que eh, es una denuncia muy similar a la que Leandro Alto Laguirre en Santa Rosa hizo también contra su antecesor en la municipalidad. ¿Qué tenés eh, para decir? Lo que, lo que sostengo que eh, fue una decisión totalmente eh, apresurada, porque acá lo que estamos discutiendo, distintos criterios contables, eh, son diferencias de criterios contables, Por otro lado, ella misma ha manifestado que no se trata de faltantes de dineros, porque si es así tendría que ser en todo caso una denuncia penal y, y estar atento a la contrapartida, porque como el faltante de dinero no existe porque no hay corrupción y las cosas son claras y transparentes, eh, ante una denuncia penal también va a haber la contraofensiva del daño moral que está generando una falsa denuncia. Entonces fue a la Fiscalía que es una cuestión administrativa, eh, donde ahí se está analizando. Acá son diferencias de criterios contables, donde además ella cuestiona un balance, el balance del año 2014 de diciembre, y debo recordar que ella era concejal y que los concejales tienen la obligación de analizar los balances y que nunca objetó nada. Uh -huh. ¿Me va siguiendo? Sí, sí. Sí, eh, Entonces, para que quede claro de que quien no está en el tema, la denuncia es for, eh, que, ante la, la especialidad... Supuestamente, es, supuestamente tiene que ver con que yo inflé los ingresos y también inflé los gastos en el igual importe para que ICO tenga mayor índice de coparticipación. Ahí está, sí. Eso fue el planteo. Nunca se planteó de que haya faltante de dinero. Me explico, no como. Sí, que no, no, no. Eso está descartado. Pero, pero sí está denunciado esto, que eh, se inflaron los ingresos por tasas para de ese modo acceder a mayor coparticipación. Esto, vos qué decís de eso? Es así, no es así. Hay una, Creo que digo que no, que no, que son son registraciones contables, criterios contables. Y que, y que no es así, y que no es igual a lo de Santa Rosa. Porque yo, eh, en el caso de Realicó, el mismo balance que pasó con el Consejo Liberante, que quiero ser claro, yo me retiré el 10 de diciembre para cumplir mi función como diputado, sí. y tengo aprobado el balance incluso hasta el 30 de noviembre de 2015. ¿Escuchaste bien? Tengo todos los balances presentados al Consejo Liberante de mi localidad y aprobados. Y, y no tuve ninguna objeción en ningún momento. Bien. Entonces, eh, entonces, eh, incluso Lercari los avaló de alguna manera. Lercari siendo... era concejal uh -huh. y nunca objetó lo que estaba objetando ahora. Entonces, eh, es una cuestión política esta también. Y si ella no objetó, siendo responsable porque debió eh, analizar los balances hay costos que tiene que asumir por la falta de función de ella como concejal. Este, ¿Qué planteaban? Ellos manifestaban, manifestaban, cuando digo ellos, los concejales, como que yo no les, no les mandaba los comprobantes al consejo. Los comprobantes en este, los, están a disposición de los concejales en la municipalidad, lo pueden ver, Todos los días de lunes a viernes el horario que quieran y le ponemos el personal a disposición para que los analicen, los vean y se les explique. ¿Me, me entendé? Está entendido. Bien, Facundo. Entonces, eh, no lo quiero clarificar ¿sí? pregunta porque ciertamente yo creo que en nombre de la de, la, de hacer política eh, se pretende a veces ensuciar a las personas y yo en esto voy a ir a fondo. Estoy esperando que se expida eh, la fiscalía y voy a ir a fondo porque eh, esto es, es, es claro, es transparente y en todo caso como concejal que era ella hoy siendo intendente eh, tendría que haberlo advertido, llegado el caso, este, en los dos, tres, cuatro meses que han tenido para poder analizar el balance que cuestiona un año después. Bien. Facundo Sola, muchas gracias. Y si querés agregar algo más sobre este tema o sobre alguna otra cuestión que estás trabajando legislativamente, lo que sea, te estamos escuchando. Bueno, eh, sí, nosotros venimos, eh, en, en cuanto a la Cámara, bueno, el, el debido proceso de adaptación a una actividad nueva, eh, pretendemos de alguna manera acompañar la gobernabilidad máxima ahora en estos tiempos difíciles que, que está atravesando el país. Eh, estamos poniendo mucho énfasis en ver cómo podemos lograr que eh, el impacto de las tarifas no, no pegue tan fuerte en general, ni en los domicilios, ni en las empresas. En mi caso particular lo abordé para las instituciones intermedias, hace no mucho presenté un proyecto, que se aprobó por unanimidad en la Cámara para que vuelva el subsidio a las instituciones sin fines de lucro, eh, para así pensar tranquilo y mientras tanto ver cómo se resuelven otras cuestiones de fondo, eso se aprobó por unanimidad, como digo, y por qué las instituciones intermedias fue un poco lo que abordamos desde la Cámara o con este proyecto, es porque las instituciones intermedias, así en su conjunto, no están agremiadas. La industria tiene la Cámara de Comercio, industrias y afines, entonces tiene un entre que los nucleas se reúnen ahí, pero no hay un, una... Eh, un esquema que eh, agremia todas las instituciones intermedias, ¿me explico? Entonces, desde, el, desde la Cámara y desde el Estado tratamos de acompañar en este reclamo. Y bueno, y además venimos trabajando fuertemente por la cuestión de, del río Tuel, por las cuestiones de generar la mayor cantidad de, de oportunidades que, que se puedan desde la Cámara para que la Pampa en este contexto reciba, reciba los fondos, como esto del 15% de la coparticipación, esa vieja deuda y demás. Así que estamos trabajando activamente, este, pero sin poner palos de la rueda a nada, y planteando nuestras diferencias y fundamentándolas, porque en el debate podemos enriquecer las cosas, y si estamos equivocados, y bueno mejoraremos lo que tengamos que mejorar, pero nos estamos animando a con fundamentos a hacer las críticas que corresponden. Gracias. Al contrario, muchas gracias a vos. Facundo Sola es diputado peronista y marca algunas diferencias con el Macrismo y en su interna del PJ también. 106.1 Radio Kermés.